Mar en coche. Corina va a entregar la distinción especial de h a c e a Héctor Olivoni por 25 años de Dionisio, programa radial solo de teatro. Pilar para la difusión de tantas obras. La distinción especial de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Manos de Corina Fiorilo para Héctor Olivoni por Dionisio. Nos sumamos a los aplausos para felicitar a nuestro compañero tribal, también escritor, director, dramaturgo Héctor o l i v ó n y por sus 25 años con Dionisio al aire de la tribu y además por este premio hace muy merecido. Gracias, Héctor, por acercarte y felicitaciones. No, no, gracias, muy amable, como te dije antes, es un estímulo para seguir. <ríe> Después de 25 años, cuando arrancaste con、uh -huh. la idea de un programa de radio, ¿te imaginaste que.? Podía llegar a durar 25 años no, y más. No, no, no. En realidad, cuando empezamos en, en junio del 90,、eh, bueno, la idea era participar de alguna manera para que la gente que no tenía difusión, que es, el problema sigue siendo el mismo、uh -huh. y aumentado, este, pudiera tener un canal donde este, exponer lo que se iba a hacer, porque obviamente. Si un, el público no conoce qué, qué es lo que se hace, no puede ir. Y que es muy difícil conocer lo que se está haciendo, n o pensando en los medios hegemónicos que también recortan el espectáculo el teatro a canales muy, muy cerrados. Cada vez peor, pues yo te digo que en, en ese entonces era difícil, ahora es casi terrorífico, porque hay medios que ya no, no, no ponen teatro.、Uh -huh. No lo voy a nombrar porque no me gusta, pero uno de los más importantes directamente nos pone noticias de teatro.、Eh, y además, en la, en la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 500 espectáculos por fin de semana, lo cual hace que nadie pueda cubrir todo. Podemos decir que Dionisio es casi. El único programa dedicado exclusivamente al teatro y además durante tanto tiempo en la radio? Yo diría que en este momento hay otros,、uh -huh. Hay otros, pero seguramente、eh, es el más antiguo y quizá el, el decano de los programas con contenido exclusivamente teatral, en... bueno, por lo menos en Argentina. Uh -huh. Uh -huh. Y en estos 25 años que son un montón y mucha acumulación,、sí. mucha construcción、uh -huh. al aire, ¿qué cosas.? Por ahí recordás con mayor cariño, mayor fuerza, digo anécdotas, algún entrevistado, un ciclo. Mirá, hay muchas, pero bueno, como el, el espacio es limitado,、uh -huh. eh, vamos a nombrar algunos. Sí, no, tuve, podés igual hacer lista, no hay problema. i n c l u s i v e yo traje algún material con uno de ellos. Este, uno de los logros del programa fue hacer un taller de dramaturgia en radio, que creo que también es la única vez que se hizo con el. Más grande maestro de dramaturgia argentina que es Mauricio c a r t o n que creo que el 90% de los autores argentinos estudió con él. El otro, que es mucho más importante porque duró seis años, es un, o fue un homenaje al teatro argentino donde hicimos en vivo obras de dramaturgos argentinos desde Florencio Sánchez hasta la actualidad con unos elencos fenomenales que vinieron todos. Gratis,、uh -huh. es decir, para, para colaborar con el programa y para homenajear al teatro, d i g o Y después, bueno, hubo varios emocionantes con dos personas que yo nombré cuando recibí el premio, que al, al que se los dediqué: que uno fue mi, mi gran maestro, el, el gran maestro del teatro argentino, que fue un extraordinario dramaturgo, autor, director, maestro, Juan Carlos Llené. Y un hombre de teatro impresionante. Y a una hermana del Camino del Teatro que fue una actriz extraordinaria, que fue Catalina e s p e r o n e que estuvo acá en muchas de las obras que se hicieron en homenaje. ¿no? Uh -huh. Aprovechando estos 25 años, esta línea cronológica obviamente ha. Observado, analizado, vivido toda la transformación de la escena y del teatro argentino. Tal vez es una pregunta un poco profunda para los últimos minutos del programa, pero a mí me interesa saber qué características tiene en particular el teatro hoy en Argentina.、Eh, ¿Qué lo diferencia de años anteriores? ¿Cómo has visto que... esa transformación? Bueno, en estos años hubo bastantes cambios, pero lo que se nota ahora, es que en general siempre fue así, pero ahora mucho más, es la posibilidad de muchas miradas.、Uh -huh. Es decir, no hay una cosa exclusiva, una forma de, de, de, de presentar una obra con un estilo determinado, que sea el preferencial o que sea el que acepta la mayoría. Hay diferentes formas de, de expresarse, hay diferentes formas de, de, de mirar algo, como en cualquier arte. ¿no? Hay pintura de distinto tipo, hay música de distinto tipo, hay teatro. Donde hay este teatro realista, teatro del de, de absurdo, teatro de imágenes, en fin, hay muchísimas y hay muchas posibilidades para que todos puedan expresarse. Bueno, posibilidades, digamos, no, no, no supuestamente, es decir,、eh, es muy difícil estrenar en la Argentina en este momento. Es, como bien decías, mucho más difícil que antes. Mucho más difícil porque hay mucha mayor cantidad de espectáculos. Cuando yo empecé acá, habría. 30, 40, 50, ahora hay 700, algunos dicen más, este, por fin de semana, y no hay tantas salas y no hay tantos espacios. Y además es muy difícil este, la producción.、Uh -huh. Una de las cosas más importantes que está pasando en este momento y que tiene que ver con, con esto, con los medios, es que como no se difunde en los medios más importantes, este, hay que trabajar con agencias de prensa. Y las agencias de prensa cobran muy. Muy mucho.、Uh -huh. eh, de manera que, por ejemplo, estoy hablando de producciones independientes, por supuesto, no de、sí. las comerciales.、Eh, una, una producción independiente, a veces la prensa se lleva más del 50% del presupuesto. Lo cual es una barbaridad. Pero bueno, hasta ahora no se sé ha encontrado la manera de ver cómo solucionarlo. Sí, a veces es hacer, montar una obra por la experiencia artística y digamos, no pensar un lado comercial en el sentido bueno, de poder obtener alguna remuneración de eso. Son, conocemos las compañías que bueno, lo hacen por arte, pero que no pueden vivir o dedicarse a eso. No, no, bueno, eso, ni hablar. no, no, e ni hablar. El punto de la, digamos, vivir del, de la profesión、uh -huh. es bastante difícil. a h í en la Asociación Argentina de Actores, debe haber 1.500 asociados, de los cuales, digamos que 150 vivirán de la profesión. Los demás, este, bueno, algunos dan cursos, otros dan este, talleres o, o trabajan en otra cosa. ¿Y qué, qué mirada tenés sobre las políticas de fomento al teatro y al teatro alternativo en particular, a través de fondos, subsidios, concursos? ¿Cómo ha influido eso y qué está pasando ahora?、Eh, nunca fue buena、uh -huh. y menos ahora, ¿no? Es decir, este, este gobierno, como todos sabemos, no se caracteriza por apoyar a la cultura como no se caracteriza por apoyar. En fin, nada que no sea este, lo que les interese a ellos, que tiene que ver con el capital y la renta.、Eh, de manera que, bueno, hay algunas、mmm, instituciones, por ejemplo, Pro Teatro en Buenos Aires, el Instituto Nacional de Teatro, que se consiguieron por las luchas de los teatristas, no porque lo hayan.、Eh, el, el Instituto Nacional de Teatro nació a pesar del veto de Menem. Se, se volvió a votar y se votó por unanimidad.、No、tuvo más remedio que aceptarlo. Este, pero de cualquier manera no, no alcanza y es, es, es un tema complicadísimo. A veces te dan subsidios, pero los cobras a los ocho meses, mientras tanto tenés que poner el dinero de tu bolsillo para poner la producción. En fin, en, en, no es fácil. No es fácil, así que todo. Yo cuando hago, no hago crítica, porque no estoy de acuerdo con la crítica. Es d c i r creo que en general es subjetiva, este, por amiguismo, por interés, pero bueno,、eh, sí digo mi impresión, pero. Eh, hay hay、eh, proyectos fantásticos que no se pueden llevar a la práctica porque no hay posibilidades.、Uh -huh. Volviendo a Dionisio, volviendo al aire de la radio, ¿qué desafíos encontrás después de 25 años de trabajo? ¿Encontrás,、eh, digo, Lamar t i n e recién 11? ¿Hay momentos que nos aburre o que no encontramos la vuelta para este, pensar cosas nuevas? s Por otro momento nos enamoramos, nos volvemos a entusiasmar. ¿Cómo es tu relación、eh, con, con me la parece radio? Parece que vos lo dijiste, porque a demás lo debes pasar también.、Eh, pero sí, hay momentos en que, bueno, en general yo tengo pasión por el teatro,、mm -hmm. es este, y pasión por la radio. Mi, mi, mi, mi unión con la radio data de muy joven, porque trabajé en las dos carátulas como actor. Un ciclo, bueno, fantástico de Radio Nacional, que, que creo que ya no se hace.、Eh, Entre otras cosas. Y eh, eh, mi pasión por la radio también es muy intensa. Es decir, yo vengo con mucha alegría a hacer el programa. Tengo la, la, la alegría de que mucha gente del ambiente viene porque le gusta, porque ya lo conoce, porque le interesa la promoción. Bueno, pero、uh -huh. no, no, no. Y bueno, hay momentos que tienen que ver con momentos privados y personales en algunos casos que. No los podés bancar de ninguna manera. Héctor, ¿cómo celebramos estos 25 años? Además, obviamente, del premio, que, como bien decís, es un mimo, pero bueno, es una particularidad. ¿Qué pasó Mirá, este yo... año y qué vienen a gente? d a El m a re... Los 25 años se cumplieron el año pasado, en realidad fueron desde el 90. Y yo hice un ciclo muy importante en el, en el, ciclo, en el Centro Cultural Pacurondo, con mesas redondas de dramaturgo. Este... De primerísimo nivel, de, de hombres de teatro, de mujeres de teatro, de dramaturga, es decir, fue un ciclo fantástico. Y después este, se editó un libro, muy, muy, muy lindo, porque no lo escribí yo, sino que son este, copias de las entrevistas que se hicieron acá. Algunos de, de los cuales, de los grandes teatristas, ya está muerto,、eh, que es un registro, me parece, invalorable de, de la actividad teatral. ¿no? ¿Dónde conseguimos el libro?、Eh, bueno, el libro、eh, es, este, supuestamente está en algunas librerías,、uh -huh. los libros de teatro se venden muy poco.、Eh, y si no, este, pueden llamarme o acá o a mi casa, este, que, que, que yo lo puedo conseguir. Cualquier interesado o interesada puede comunicarse con nosotros al 486-40489. También escribir marencoche.gmail en caso de que necesiten más info al respecto del libro. Héctor, muchas gracias por acercarte no, esta mañana aquí esta a la es tribu. Mi, es mi que segunda, es tu casa. Es mi casa, es mi segundo hogar. Sí, tengo dos segundos hogares: e <risas> que s la tribu y el barrio que queda acá a dos cuadras. Que yo voy todas las mañanas a leer y a, y a escribir. Celebramos los 25 años de Dionisio al aire de la tribu. Lo pueden escuchar los lunes a las 21 horas. Un programa especializado exclusivamente en teatro, por supuesto, más que recomendable. Gracias, Héctor. Felicitaciones nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno,、eh, este también tiene unos cuantos años, este programa. Once, No、Así. tantos como.、Dionisio. No, bueno, pero, pero creo, bueno. creo que es uno de los más antiguos también. Bueno, gracias, s、eh, Y gracias también a tu compañero, o m o Manuel. Manuel, gracias, Manuel. Chau, hasta el lunes.